La perversidad del gobierno de los ricos, aún para con sus ingenuos y en estos votantes populares, superan todos los límites. Millones de horas de trabajo creadas creadoras de riqueza son violentamente expropiadas en el beneficio voraz de una minoría, autoritaria y entrevista. Nunca como ahora los bancos han amasado fortunas, Jamás Argentina había alcanzado semejante endeudamiento externo que como es sabido compromete el futuro y la esperanza de las generaciones venideras, compañeros, compañeras.